Yoyala, Contacto Sur 21 días de marzo, 29 días de febrero, 31 días de enero, 10 días de diciembre. Este verano, la comunitaria. Todos los días. Vamos en este encuentro de verano y qué veranito, e h porque subió la temperatura 30 grados, 3 décimas es la temperatura actual. Después de un día otoñal del de ayer,、eh, ahora tenemos una temperatura alta, así que con、bueno, las posibilidades de ir a la playita, ir al, al río, hacer un poco de costa. Todavía estamos en verano. Bueno, ahora sí ya estamos、eh, aquí con visitas, nos visita. Juan José Tealdi, de la coordinadora de jubilados y de la multisectorial. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, con este día, como vos lo dijiste,、sí. muy agradable. Sí, Así sí, que... sí, para andar en bicicleta, ¿no? Así es. ¿Usted es de andar en bicicleta? Ando, ando bastante, sí, cuando el tiempo me lo permite. Bien. Bueno, se viene Asamblea del Pueblo. ¿No? Porque bueno, estamos en un contexto difícil, lo venimos hablando de, en estos días, después de todo lo que nos está sucediendo, desde la criptomoneda hasta los incendios,、oh. pasando por la situación de los jubilados, las jubiladas, es un montón lo que está sucediendo. Así que bueno, esta decisión ¿no? de, de entender de que la lucha debe ser colectiva.、Eh, así que cuéntenos de qué se trata. Mirá, el, el jueves pasado、eh, hubo una convocatoria nacional. A juntarse en las plazas para,、eh, digamos, con la consigna apaguen el fuego, digamos, ¿no? Porque, primero, tenemos que decir que el fuego todavía no está apagado, si bien es cierto que se alejó, se alejó de las zonas pobladas, está destruyendo mucha naturaleza en la cordillera, no s o l o en la comarca del Paralelo 42, Bolsón, este, Lago p u e l o toda esa zona. Sino también hay algunos focos en Bariloche y algunos focos en Neuquén.、Eh, tenemos que tomar conciencia que es muy difícil de apagar porque a veces no se ve, pero por abajo hay transmisión de la temperatura, las raíces de los árboles. Tiene mucha, mucha, mucha influencia el tema de las、eh, especies exóticas que se han promocionado durante tantos años. Los pinos son. Terriblemente、eh, ignífugos. Así que este es un tema que todavía está vigente. De todas formas, en esa asamblea que se hizo el jueves, que éramos unas 70, 80 personas, había gente de diversas organizaciones y personas de la ciudad que se interesaron por el tema. Y de ahí surgió la necesidad de volver a juntarnos. ¿Por qué? Porque hay una gran crisis. No, no nos sentimos representados. Es decir, no estamos representados ni por las organizaciones políticas ni por las organizaciones gremiales. En fin,、eh, yo no quiero decir con esto que la gente que está en política ni que la gente que está en los gremios son malas personas. Lo que quiero decir es que son instituciones que están en crisis. Y están en crisis porque no hay participación ciudadana, porque se han ido elitizando, porque quedaron en manos de, de, de pocas personas. Y lo que tenemos que recuperar es la participación ciudadana, porque en definitiva、eh, las políticas que se llevan adelante son a favor o en contra de los intereses generales de la sociedad. ¿no? Y entonces es importante que nos encontremos y nos pongamos de acuerdo qué cosas son importantes para el conjunto social, si una jubilación es importante o no lo es.、Eh, este gobierno ahora corta la moratoria. Entonces, fíjate, este país, aunque la gente no lo sepa, Mucho más de la mitad de las jubiladas y jubilados son personas que accedieron a la jubilación por las moratorias, porque no nos olvidemos que hubo un corte terrible en la época de Menem, donde muchísima gente perdió el trabajo. Esa gente que hoy está en edad de jubilarse tiene un hueco de 10 años, que no es que no trabajó, no trabajó formalmente, no pudo hacer aportes, y ahora está en edad de jubilarse o ya ha pasado. Y no le alcanzan los años de aporte. ¿Qué pecado cometió? Perder el trabajo con un mal gobierno. Ese fue el pecado, por favor. Entonces,、eh, las moratorias son absolutamente necesarias porque permiten jubilarte aunque no llegues a tener los años de aporte mediante un mecanismo que los vas pagando. ¿Y por qué cortarlo? ¿Por qué cortarlo si es un derecho? Bueno, tenemos que evitar que se corte. Ese es un ejemplo. Lo que está pasando con el manejo del fuego. Se desfinanció totalmente todos los organismos nacionales y provinciales que combaten el fuego. Entonces, no hubo. ¿Y cuál fue la respuesta que se remarcó el otro día? Comunitaria. Es decir, ¿quiénes.? Combatieron fundamentalmente, por lo menos en las primeras horas, este, el fuego. La sociedad, la gente que vive en el bolsón, que además encima los persiguen acusándolo de ser los que incendiaron. Bueno, esto está pasando y tenemos que reaccionar. Por eso, mañana, jueves, a las 18 horas, queremos volver a dialogar y están convocadas todas las vecinas, vecinos. Instituciones que quieran ir, afiliados militantes de los partidos políticos, porque también hay que re, reconstruir los partidos, son necesarios. Bueno, tenemos que juntarnos y charlar que queremos. Esto de, de que en el gobierno haya personas que quizás no. No bajen a los barrios, ¿no? O no、Ponle. conozcan, no, no se pongan、eh, en el lugar, quizás porque no tienen idea, ¿no? Venimos hablando, venimos hablando estos días, ¿no? Porque lamentablemente todos los días tenemos cosas nuevas,、eh, la salud no está bien,、eh, la, la educación no está bien, jubilados, jubiladas tampoco, o sea, es como que este gobierno está pensando como.、Eh, no sé si, si coincide, pero esto como una entrega, ¿no? De, de, más allá de que se viene entregando un poquito hace mucho tiempo, pero es como. Una entrega concreta de, de, de un país, ¿no? Porque ya, ya el hecho de sacar derechos, desde los jubilados, pasando por las mujeres, el, el hambre que tienen todos los días familias que hoy no saben qué comer porque se han quedado sin trabajo,、eh, que no tienen como para comprar los útiles, o sea, es todo, es un desabastecimiento en general, ¿no? Como que no hay representantes, como bien usted lo dice. Bueno, mira. Podríamos decir que no en vano se dio un golpe de Estado en el año 76, porque, si bien no era una sociedad ideal, hasta esa fecha había muchísima más igualdad social, no había tantos mil millonarios ni tanta pobreza. Y a partir de ese golpe, que fue fundamentalmente un golpe con un objetivo económico, pero para eso tuvo que reprimir toda protesta social y política posible, entonces. Eh, la economía del país cambió rotundamente. Es más, todavía nos regimos por varios bandos dictatoriales. La ley de entidades financieras que tenemos hoy la diseñó Martínez de h O, z el ministro de la dictadura.、Ah. que Es una ley que destruyó básicamente todo el sistema cooperativo, todas las cajas de crédito, de ayuda mutua y demás, y concentró la riqueza en los bancos. Esa ley no la tocó. Nadie del 83 a la fecha. Bueno, como e s a muchas cosas, la deuda externa que fue absolutamente ilegítima, ilegal, bueno, ese fue un inicio de retroceso. Afortunadamente recuperamos la democracia, empezamos a, a, a conquistar cosas, que yo no digo que no fue nada importante, muchas cosas se, se lograron y se conquistaron. Pero el gobierno de Menem, y esto hay que decirlo con todas las letras, fueron 10 años en los cuales se retrocedió nuevamente y se hicieron nuevas leyes que siguen vigentes y que son contrarias a nosotros. Por ejemplo, la ley de minería, que permite la extracción a mansalva sin ningún tipo de cuidado ambiental y sin ningún tipo de ganancia para nosotros. Eso siguió durante todos los gobiernos posteriores a Menem. La ley, las leyes de educación no se han revertido. Entonces, indudablemente hay como un retroceso, pero esencialmente, yo diría que. ¿Viste que se decía que Menem vendió las joyas de la abuela? Era un dicho que se decía en esa época. ¿Qué vendió Menem? Empresas del Estado que eran productivas y garantizaban soberanía económica. Porque si vos tenías funcionando Somisa, que se. Alimentaba con el hierro de acá de, de nuestra Sierra Grande, tenías acero propio. El acero propio hacía que el gobierno pudiera decir: Che, vamos a sacar cocina barata para todo el mundo, vendemos chapa barata para que los que fabrican cocina vendan cocina barata. Eso lo podía hacer el Estado, eso era soberanía económica. Un ejemplo,、claro. la, la flota mercante, los barcos eran nuestros, podíamos exportar con barcos nuestros, ¿no? dependiendo de, de. Bueno, los puertos eran nuestros, dejaron de serlo. Eso vendió Menem. ¿Qué vende hoy mi ley? La tierra. Ya vendimos las empresas, ahora la tierra. Vende, regala, genera las condiciones. En la cordillera no es casual. La gente no lo sabe. Pero no es solo Lewis que tiene el lago escondido, es Lewis, capitales cataríes que ahora parece ser son los nuevos ricos del mundo, capitales árabes, más capitales ingleses, hablan de capitales israelíes, que están comprando tierras que no deberían comprar, porque nosotros teóricamente las tierras de frontera no las puede tener ningún extranjero. Es decir, vos podés tener una casita como extranjero, no un, un establecimiento. ¿Y cómo es esto? Hay negocios detrás de esto. Y además se dijo el otro día: el cambio climático, que algunos niegan, pero que está, está determinando que esta zona, que antes era el, el, el digamos, el、eh, nada, y no se consideraba para nada, va a estar, entre comillas, beneficiada por el cambio climático. Va a ser uno de los lugares donde mejor condición de vida va a haber. De acá algunos años, a medida que otros, otras zonas o se inunden o el clima sea más árido y demás. Entonces le están poniendo los cañones acá. No es casual todas esas supuestas inversiones. ¿Y dónde está la soberanía argentina? La ministra Burris dice una sola bandera en la Patagonia. No, no, ministra, se está equivocando. Están permitiendo la bandera catarí, la bandera inglesa, la bandera de cualquier lado menos la nuestra. Claro que ella. Con su resentimiento ante nuestros pueblos originarios, no quiere la bandera de, de los pueblos mapuche, s pero si son los habitantes originarios, ¿qué más queremos? Pero bueno, acá hay una gran disputa de poder y este gobierno. Peor que otros, porque no es que los otros sean margaritas de s casa. Es lo que le iba, le iba a comentar, este, esto de que no es que esto está pasando hace un año. No. Esto, esto viene、eh, como hace mucho tiempo. Sí, y los gobiernos、sí. que, que han estado más allá de muy populares, muy lo que, lo que se、sí. quiera,、eh, no eran tan, tan alevosos, quizás. Fue como muy minucioso, muy calladito todo. Pero se fue vendiendo parte de las tierras. Absolutamente.、Eh, Lo que pasa es que, bueno, este, este, este gobierno que está hoy no tiene,、eh, no tiene ni siquiera vergüenza. Mirá, Lewis compró la pista de aterrizaje, la pista para, que hizo acá en Sierra Grande, que no sé si la vendió, la sigue teniendo, bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Están、claro. los decretos firmados, autorizados por el ministro del Interior de Cristina Kirchner. Es decir, lamentablemente,、eh, los partidos populares, de origen popular y que fueron muy importantes. En los avances de las conquistas a partir de los años 1900 en adelante,、eh, han ido perdiendo este, su propuesta, su energía, su vigor de cambio y su ligazón. Y se han ido vinculando cada vez más con los más poderosos. Y le han ido cediendo, y cediendo, y cediendo. Y cuando a un poderoso le cedes,、claro. vas para atrás. Entonces. Este es el problema, por eso hay una crisis de representatividad, por eso la plaza. Por eso, fue muy interesante, Siche, sigamos, no sé cuántos vamos a ir mañana a las 6 de la tarde. La entrada es libre y gratuita porque es la plaza. Bien, buenísimo. Pero vayamos, digamos, compartamos, no tenemos por qué pensar igual. Pero por lo menos pongamos en común los problemas que tenemos. Pero esto, ¿no? De, de la posibilidad de, de que se abra el debate, de, que, de ser escuchados, de escuchar también, esas, esas capacidades que no se nos tienen que ir, ¿no? El hecho de poder decir lo que sentimos, pero también escuchar. Porque estamos、claro. en, en un momento donde nadie escucha a nadie, ¿no? Y que todos tenemos que regirnos por órdenes y leyes. Que realmente no, nos, no hay personas que no están en consideración, ¿no? como lo que estamos hablando: las tierras, pueblos originarios, los pobres, las mujeres,、eh, las diversidades,、bueno, jubilados, jubiladas y así. Y seguimos. Bueno, es que es todo un combo, porque evidentemente los intereses. Extranjeros, digámosle así, de los mil. millonarios. Primero son todos hombres, así que、sí. pongamos en claro: los mil millonarios son hombres. <ríe> no, no quieren un cambio de ningún tipo, quieren seguir ganando y poner a la mujer en el lugar que ellos consideran que tiene que estar, que es al servicio de. Sin, por ejemplo, las principales perjudicadas de este tema de la no moratoria son las mujeres. Las mujeres han trabajado toda la vida. Sin percibir un salario, ¿eh? el caso de los cuidados del hogar, pero también aquellas que trabajan、eh, en servicio doméstico y demás, que no tienen aportes, porque la mayoría de la gente no hace aportes, ¿y qué? ¿Y, ¿Y no tienen derecho a una jubilación? No, claro. Entonces, a esos intereses, esos derechos hay que correrlos. Ponete donde estabas antes, estábamos mejor antes, dicen ellos. Sí, e s t á b a m o s mejor ellos. Lo que la sociedad tiene que hacer es entender que la mitad de la sociedad está mal. La mitad de la sociedad y un poco más son mujeres. Bueno, de paso es importante también que el 8 de marzo haya una marcha trascendente. No me toca a mí ser parte de eso, pero la tenemos que acompañar. Pero bueno, ¿qué, qué es lo que sucede? Que, que evidentemente a todos intereses, estos intereses no les conviene que haya. Mujeres organizadas, no les conviene que haya jubiladas y jubilados organizados, no les conviene porque, porque peleamos o r q u p e por derechos humanos tan s i m p l e y tan s e n c i l l o como los que requerimos. Entonces, bueno, somos mayoría, pero no estamos vinculadas, vinculados, ni organizadas, ni、claro. organizados. Entonces,、Bien. la plaza es un lugar. Y mirá, y es mucho más importante la plaza que el grupo de WhatsApp. Es mucho más importante vernos a la cara. Yo no niego. Las comunicaciones que, que existen a través de las redes. Pero vos, cuando te comunicas, te comunicas con un aparatito, no le estás viendo la cara a las 10, 15 o 50 personas a las que le manda un mensaje. Distinto es estar juntas y juntos y dialogar.、Es、y el abrazo, vecino. El abrazo. El abrazo, tan necesario hoy por hoy de entendernos que cada uno en su lugar y en su espacio la está padeciendo, pero la está luchando también. Bueno, mirá. Esa es otra de las cosas lindas que tiene, por ejemplo, la, la coordinadora de jubiladas y jubilados. Somos un grupo bastante importante que también, cuando tenemos algún problema, cada una o uno de nosotros, ahí estamos, para abrazarnos entre nosotras, para acompañarnos. Vamos a ver lo que vale eso, sobre todo cuando uno ya va llegando a una edad en donde va quedando solo, porque el otro gran problema, por ejemplo, las personas mayores, van quedando solas en el mundo. Se le van muriendo los amigos y las amigas, las hijas y los hijos, si los tienen, tienen sus vidas. ¿Y con quién nos juntamos? Bueno, justamente, tenemos que estar entre, entre nosotros. Y también, y esto va un mensaje para la gente joven, sepan que en algún momento se van a jubilar y tienen que preocuparse de esto. Los gremios. Este tema de la moratoria, nadie saltó. Este gobierno, por decreto, dijo no hay más moratoria. Para que la gente entienda, moratoria es poder jubilarte aunque no tengas los años de aporte. Tenés la edad, te falta año de aporte. Hay un mecanismo que se estableció, muy justo en gobiernos anteriores, vale decirlo, que lo permite. Es un derecho. Bueno, yo no noto una movilización de los gremios, por ejemplo, cuyos afiliados van a tener ese problema, porque no todo el mundo laburó todo el, en blanco toda su vida. ¿Eh? Claro, el tema es que son tantos los problemas,、bueno. tantos los penales que hay que atajar.、Claro. De repente,、eh, eso, la salud está, des está desabasteciendo, no hay, no hay ni siquiera preservativos、bueno. en el galpón. O sea, de, con lo, lo más, entonces, el, la educación tampoco, los maestros, las maestras tienen que estar todo el día afuera para poder、eh, llevar adelante una、es、casa. cierto. ¿no? Entonces,、eh, por eso digo que a veces esto de, de una asamblea. En la plaza, donde se puedan reunir, nos podamos reunir todos y todas y podamos charlar y escucharnos, es una buena manera de arrancar, ¿no? e p o d y b e n a Entender de que, de que podemos entre todos y todas eh, eh, levantarnos. Sí, sí. ¿no? redefinir cosas, rever, porque no, yo digo, no es que todo esté mal, hay cosas que están bien, bueno, potenciarlas, pero tenemos que redefinir, tenemos una crisis de representatividad. Yo veo, es decir, Me imagino a veces puede haber alguna legisladora, algún legislador, alguna que se siente muy solo que, porque, digamos, el resto. Ahora, pues, me pongo a pensar: tenemos una legislatura cuya mayoría es del partido del gobierno de la provincia. Todas las personas que están ahí son conscientes de lo que votan. Porque muchas de esas personas van ahí y, y le creen al líder, al gobernador, que le dice: vota el RIGI, vota esto, vota. Se pusieron a profundizar. Yo, yo quiero entrar en la cabecita de las legisladoras y legisladores que no son los presidentes de bancada, los que, no, no, los que van detrás de ellos. ¿Realmente reflexionaron acerca de las consecuencias de lo que votan? A mí me parece que muchas y muchos no. Y no son malas personas. Son personas que por ahí no son conscientes de lo que están haciendo. Que tienen que tomar conciencia. Por favor, piensen. Piensen que cuando votan algo están destruyendo o construyendo. Fíjate el RIGI, ¿qué significa? La entrega de nuestros bienes comunes, así nomás.、Claro. Y lo votaron a mano alzada. El petróleo por Sierra Grande, que le dicen que le va a dar laburo, sí, alguna gente va a tener laburo, no lo niego, es entrega de, de bienes comunes, es contaminación de una zona maravillosa del planeta que hay que cuidar, y lo votan a mano alzada. ¿Cómo puede ser? La desesperación por vender gas, el gas natural licuado, que es carísimo, es caro licuar el gas, es una locura. Resulta que lo van, lo van a entregar ahí en, la, en, en las grutas y el puerto de San Antonio, la gente que vive en el puerto no tiene gas.、Claro. Entonces, che, que, que, que este es el mundo al revés, nos están manejando, no hay ningún proyecto nacional, está todo hecho desde afuera. Esas son las cosas que hay que charlar y tomar conciencia que no es casualidad que no alcance la jubilación, que no es casualidad la m o r a d que no es casualidad que no haya gasas o, o、eh, elementos en los hospitales. No es casualidad. Esto hay que revertirlo. Totalmente. Y eso el pueblo, ¿no? Por eso, mañana, Asamblea del Pueblo, 18 horas en la glorieta de la Plaza Santa. Nos encontramos con todo gusto y nos abrazamos. Eh, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Juan José Tealdi, aquí, integrante de la Coordinadora de Jubilados y de la Multisectorial de la Comarca. Continuamos en Encuentro de Verano.